Buenas noches, soy Albert Vila,、eh, guitarrista, y mando un gran saludo a los oyentes de Bulevar o d Jazz.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 El día del sol, la noche del sol,、eh, ya el sol, el calor, como es habitual en estas fechas. Y con una presentación que acaba de ocurrir hace nada, por eso es la, la, el homenaje a la instantaneidad que a mí me gusta mucho t r a e r l a s cosas inmediatas. Aunque ya hay mucha movida y ya tenemos los, los festivales claves en Andalucía para el verano, ya están decididos. Eh, dedicaré pues todo mi tiempo y más por supuesto a todos los grandes pero este es uno de los grandes y se acaba de presentar escasamente anoche fue、eh, antes de anoche no espérate domingo el viernes el viernes por la tarde antes de ayer por la tarde se presentó a todos los medios Y, y yo te lo traigo casi en primicia bueno no no lo de primicia y esas cosas es un topicazo pero s í yo creo que si no soy el primero da igual soy el decimocuarto da lo mismo lo importante es hablar de música hablar de jazz y sobre todo sentir la música y estar con los músicos como con este enorme guitarrista nuestro que es alber t vila que es el primero que va a estar en un festival que tiene una singularidad, pues como todas nuestras cosas andaluzas t i e n e una singularidad, y es que es un, es un festival homenaje a nuestros músicos españoles, a nuestros músicos nacionales, y por eso se llama Festival Nacional de Jazz, y a mí me parece muy valioso, y me parece magnífico que los amigos de Priego, los magníficos amigos de Priego hayan tenido esa iniciativa,、eh, reseñar el carácter de Festival Nacional, Porque nuestros músicos nacionales, nuestros músicos de aquí,、eh, de tantos territorios como tenemos en nuestro país, pues son francamente magníficos. Guitarristas, solistas, eh, contrabajistas, eh, pianistas, cantantes, yo qué sé.、Eh, la verdad es que el nivelazo es formidable. Y este es el caso de este guitarrista que va a actuar con su trío, que ya está aquí y os, os, os lo presento porque va a estar el próximo 3 de agosto si en agosto estás cerca de priego tienes una cita con el buen jazz el buen jazz de este programa que te lo anticipo el día 3 de agosto que es jueves、eh, conforme dice la autoridad y si el tiempo no lo impide、eh, actuará el trío de albert vila que es quien hemos sentido en dos preciosísimos temas de uno de sus últimos trabajos que se llama s t a n d a r d s con reynie grisard y jorge rossi el fantástico eh, percusionista eh, jorge que además toca muy bien el vibráfono muy bien toca de puta madre el vibráfono y la marimba y es un percusionista enorme bueno pues el día、eh, el día 3 de agosto estará el trío de albert vila en un pase doble porque después de albert estará Eh, su amigo javier n a v a s que es un vibrafonista extraordinario con el quinteto o sea doble espectáculo ese día 3 en f r i e g o en córdoba、eh, realmente de nivelazo alber t villa en la primera parte y javier n a v a s en la segunda eso será el 3 de agosto el 4、eh, actúa un músico grande un músico enorme que nos va a presentar un trabajo que acaba de aparecer hace muy poco y que es、eh, extraordinario también, como pianista, como compositor, como arreglista y como hombre de, de las más altas、eh, citas que podemos tener, porque la verdad es que、eh, os estoy diciendo a Moisés. Moisés Sánchez es un gran pianista, es un gran músico y acaba de sacar un trabajo hace muy poco, que es extraordinario y que donde vamos a sentirlo, por supuesto, será mañana en la primera hora, porque esta noche está dedicada básicamente a Albert en esta primera hora y a Javier en la segunda. Y el lunes, o sea, mañana por la noche, está dedicada a Moisés y en la segunda parte, a、eh, la segunda hora, a quien cierra el Festival Nacional de Jazz de f r i e g o de Córdoba. que no es otro sino mi primo Chano Domínguez como veis el programa es espléndido y es enorme y bueno pues estas cosas se pueden hacer aquí porque aquí hay músicos de este nivel y desde luego que a los hechos nos remitimos a las pruebas nos remitimos y solamente os pido que abráis un poco vuestro corazón que abráis vuestros sentidos y disfrutéis con estos pedazos de músicos que van a estar en pliego en un festival que se presentó prácticamente ayer por la noche, ayer viernes, bueno ayer viernes, sí hoy es domingo, antes de ayer. Lo de la precisión con la hora, <risa> tengo, tengo, tengo la sensación de que hoy es noche de sábado, pues ya sabéis mis mi rollos con las horas.、Eh, es la medianoche y 15 minutos, sí, 16 casi, y estamos en domingo, el día del sol, la noche del sol. Pero prácticamente la noche anterior fue la noche, esta noche que estamos, que es la noche del sábado, pues ayer, la noche del viernes, fue cuando se presentó en un acto precioso、en、estas jornadas. Además hubo varias cosas más, hubo una mesa interesantísima, una mesa redonda sobre jazz y además la presentación del libro del CIFU a cargo de Tony. Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir sintiendo buena música. vamos a seguir sintiendo a este guitarrista enorme que se llama eh, jordi al b e r digo jordi al b e r al b e r vila con, con su último trabajo en trío que es el estándar que editó el sello cuadrán de lleida de mi amigo j o s é ramón llové así que、eh, sin más bienvenida bienvenido muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por tu compañía Y esta noche vamos de, de, por supuesto, de festivales, de jornadas, y ya te digo, el programa del verano ya está hecho, y el programa es cojonudo, no solamente por los nacionales, también por los internacionales, y en eso tengo que citar, por supuesto, a Cádiz, al Muñeca, al Portón de Alaurín. Bueno, el programa es extraordinario. Ya es a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. ほら、ごめんなさい、はあなたのお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人お二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二のお二人のお二人お二人のお二人のお二人のお二人のお二のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人ののおのお二人のお e s のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人のお二人 ...con todo cariño con todo afecto a nuestras horarias de la de la y media porque a mí me encanta que las horarias piten cuando yo estoy hablando、pues、las dejo que piten ellas solas son horarias <ríe> y no estorban nunca este es albert vila este es el guitarrista que va a abrir la segunda edición del festival nacional de jazz de Priego de Córdoba el próximo mes de agosto justamente el día 3 con esta presencia con el trío de Albert que es un enorme guitarrista este es el último trabajo que se llama s t a n d a r d s editado por q u a d r a n t los de amigos de Lleida con temas como veis eso e s t a n d a r d s temas muy conocidos este es el tema de Mal Waldron que se llama Soul e y e s y después vino el de Cole Porter Estamos, esto es RAI, esto es Radio Andalucía Información, esto es el Boulevard del Jazz y nos queda por delante muchos、eh, festivales de los que hablar y muchos músicos a los que sentir y también por supuesto algunos de nuestros músicos más cercanos que acaban de hacer discos enormemente interesantes que os presentaré y conoceréis el trabajo que acaban de hacer. recientemente y hablaremos también、eh, de cosas tan curiosas como es la fotografía y el jazz para recordar la, esos dedos esos maestros que nos precedieron a los que amamos la fotografía y la imagen y bueno pues no podemos olvidarnos de d u a no de bueno no me pondría a dar nombres y no y no pararía de muchísimos grandes fotógrafos en la historia de la música y del jazz que robaron esos momentos、eh, precisos y, y extraordinarios donde quedan después para siempre la imagen、eh, pues es a veces impactante、eh, profundamente humana enormemente dura a veces enormemente triste y nostálgica de esa cantante que ya tiene la voz prácticamente quebrada, de ese trompetista que apenas le quedan cuerdas de la garganta, y apenas, apenas le queda garganta, y apenas le queda voz, pero sigue soplando como buenamente puede, o la euforia y la exaltación de la alegría de un trabajo perfectamente redondo al final de un concierto, con el rostro lleno de, de, de euforia, de, de, de luz, de sudor y de, y de fantasía bueno pues dicho esto este hombre que suena debajo de mi voz es albert vila que es quien va a abrir la segunda edición del festival nacional de jazz de p r i e g o de córdoba y que se acaba de presentar ayer por la noche bueno ayer tengo que aclarar el viernes por la noche para ser, para ser preciso porque porque pasa eso que, que resulta que como Siempre estamos a caballo entre un día y otro, pero vaya es madrugada de, de sábado domingo, domingo ya, el día del sol, la noche del sol, y la presentación fue el pasado viernes por la tarde. <música> Buenas noches, soy Albert Vila,、uh, guitarrista y mando un gran saludo a los oyentes d e Boulevard Jazz. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. compuesto por el propio Albert, con una intro preciosa que hemos podido disfrutar y sentir. Este hombre va a estar abriendo la segunda edición del Festival Nacional de Jazz de Priego de Córdoba, será el 3 de agosto, jueves 3 de agosto, el festival se acaba de presentar anoche, ayer por la noche,、eh, y es un lujo tener un festival con nuestros músicos que tienen un nivel extraordinario y que lo van a demostrar, lo están demostrando ya esta noche aquí en el Boulevard del Jazz, para que sepamos que también entre nosotros hay músicos fantásticos, gentes creativas Y、e、instrumentistas extraordinarios. La una de la madrugada. Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. A todos、eh, soy javier navas vibrafonista quería mandaros un saludo muy especial a todos los oyentes del bulevar o del d jazz y mi agradecimiento por seguir este programa un saludo para todos javier navas eso quiere decir calidad sonoridad y fantasía porque el v i b r a f o n o es un instrumento bastante fantástico no s é a tipo e r a mí parece fantástico los sonidos que salen de ese de ese mueble porque eso es un mueble como como lo era el, el órgano de, de mi amigo l o u bennett o tantos instrumentos singulares bueno en realidad también el piano es un instrumento verdaderamente、eh, increíble ¿no? pero bueno en este caso el vibráfono y javier navas que va a estar con su quinteto el mismo día en la que se abre el, la segunda edición del Festival Nacional de Jazz de Priego de Córdoba, el día 3 de agosto, que se presentó ayer por la noche, bueno, la pasada noche, no, no esta que estamos, sino la anterior, la noche del viernes al sábado, en Priego, por supuesto, además de algunos otros actos,、eh, pero el fundamental es el programa, el programa que empieza el jueves 3, con la actuación del trío de Albert Vila, con quien hemos estado la primera hora, escuchando ese formidable guitarrista. Y después de la guitarra, pues seguimos con instrumentos así,、eh, de sonidos muy claros y muy brillantes, como es el vibráfono. Ese es el primer día. El segundo día, que es el viernes 4 de agosto, la actuación será de un formidable cuarteto encabezado Por el pianista Moisés Sánchez, que nos presenta un nuevo trabajo bellísimo. Y el último día, mi primo Chano Domínguez, para poner、eh, punto y colofón a un brillante festival nacional de jazz. Y vuelvo a hacer esta, esta precisión, porque es un orgullo tener en, en nuestro territorio de Andalucía festivales internacionales extraordinarios y el mejor festival nacional de jazz. porque es el único, aunque hay algunas otras iniciativas,、eh, en, en la provincia de Madrid hay un m a d e in Spain, en fin, hay cosas ya, que... pero ha sido después de la iniciativa de, de Priego de Córdoba, lo cual dice mucho en favor de, de los amigos de allí,、eh, pero el primero ha sido el que ha dado la buena nota, sin duda, y es el de Priego de Córdoba. Bueno, pues la despedida el sábado 5 de agosto con mi primo Chano Domínguez, presentando ese maravilloso trabajo que sentiremos mañana por la noche, el l Over the Rainbow, que cuenta con, con temas que son auténticas joyas, porque son、eh, baladas de toda la vida y temas de toda la vida, i n t e r p r e t a d a por Chano, que es uno de los grandes del piano y del jazz y de camino del flamenco, o perdón, mejor dicho, uno de los grandes maestros del flamenco, del piano y de camino del jazz, bueno, mejor dicho, Chano Domínguez. <ríe> y, y el juego de palabras lo indico todo o sea el t r a b a l e n g u a si s eso es jazz flamenco flamenco jazz eso es jazz Eso es jazz lo que hace mi primo chano es jazz y siempre fue jazz y por supuesto con un con una con un aroma porque son temas relacionados con el flamenco no todos cuidado hay estándares que son de toda la vida pero y hay referencias a c o l t r a n e hay referencias a monk Hay referencias a los grandes maestros de toda la historia del jazz pero es lo que hace chano y chano ya、eh, es superior、eh, por muchos motivos es superior y lo que hace es una maravilla el l over the rainbow os lo traeré mañana por la noche si no lo conocéis os lo recomiendo porque es un trabajo preciosísimo y aquí estamos en p r i e、eh, g o presentando y hay unas movidas este verano en en otros festivales increíbles al m u ñ é c a r es una maravilla por supuesto el portón de a la u r í n、eh, de la torre también es otra maravilla por supuesto también、eh, cádiz que cumple además número redondo y hay que estar en cádiz también es, es、eh, busquistar a ver lo que se hace este año con busquistar que siempre es una es una delicia、eh, más cosas eh, eh, hay más cosas hay más cosas seguro Pero ahora mismo de memoria no recuerdo muchas más. Hay cosas interesantísimas y os l atraeré al bulevar porque es, ese es el cometido.、Eh, explicaros dónde son y por supuesto invitaros a que vayáis, a que vayamos. Yo no podré estar en todas partes, seguro que no, pero sobre todo a lo, a lo más interesante、eh, acudiré. Porque es, es mi gusto y es mi placer, y sobre todo es mi trabajo, el, el estar junto a vosotros sintiendo a esos grandes, grandes del jazz de estos tiempos que son los que tenemos. Ya es a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Si os digo que este tema se llama、um, Skydive, os mentiría. Skydive sí es de Freddy Javar, d que es el siguiente, no el siguiente, es el quinto. Este tema que estamos sintiendo debajo de mi voz, que es una verdadera maravilla, se llama American Sun y es un tema original del propio Javier Navas. Es una preciosidad de tema, es una balada lindísima, que se puede llamar como tú, por el nombre que te dé la gana, como a mí me gusta imaginar los títulos, se puede llamar como tú perfectamente, o como tú también, <ríe> perfectamente. o por le como te dé la gana pero es una maravilla de, de balada llamada american son g y, y es una composición de javier n a v a s a q u í en este trabajo está con el pianista juan galiardo el gran pianista juan juan galiardo、bueno, todos son grandes todos son grandes el contrabajista es boria albero el baterista es d a n i domínguez y hay dos temas en los que toca el tenor Eh, enrique oliver justamente el siguiente que viene cuando s u e n en las horarias y las despidamos bueno pues, pues después de las horarias suena él el, el constant que es como se llama el tema que interpreta enrique oliver con el cuarteto pues ellos van a estar en p r i e g o de córdoba como veis un programa delicioso el primer día con con albert vila y con javier navas Dos maneras distintas de entender el jazz, pero dos maneras muy nuestras de aquí, sin banderolas, ni rollos, ni f a r a l á s ni historias. Jazz, jazz que se puede interpretar desde Canadá hasta Nueva Zelanda, pasando por, por Burkina Faso, por, o por París o por、um, Priego y Córdoba, perfectamente. Y ese es uno de los grandes valores del jazz, la internacionalidad. sí también y los grandes compositores esto puede ser música de película también magníficamente american son g le tengo que preguntar a javier p o r q u é le puso american son g para que los americanos se queden con ella la interpreten mucho y tengan que pagar buenos, buenos royalty para para que suene en las radios americanas en las emisoras norteamericanas y canadienses también american s u n y las horarias como siempre muy bien recibidas si estoy yo aquí si las、eh, si las prendemos con, con un saludo o con un indicativo o con el final de un tema pero siempre con mi torpe voz porque es mucho mejor que interrumpan un tema de jazz ya sabéis El viejo principio bulevareña, que es ninguna torpe voz, como la mía, ni las horarias pueden jamás interrumpir un tema de jazz. Bueno, jamás. No es tampoco tan, tan literal, pero no deben interrumpir un tema de jazz.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 Soy Juan Galiardo, un fuerte abrazo para, para Radio a n d a l u c í a Información y para los oyentes del Boulevard del Jazz. Hello, Bar del jazz con javier domínguez ese es el tema central que da título al álbum de javier navas el vibrafonista finley my hands finalmente mis manos、eh, con juan galiardo al piano bori albero al contrabajo y d a n i domínguez en la batería Y la presencia de Enrique Oliver en tres temas, dos de los cuales los hemos oído.、Eh, van a estar en el Festival Nacional de Jazz de Priego de Córdoba el próximo 3 de agosto. Junto al concierto será un concierto doble. Primera parte, Albert Vila. La segunda parte, el trío de Albert Vila, que es como lo hemos sentido. Y el quinteto de Javier Navas. Aquí, bueno, pues también lo hemos oído en quinteto cuando, actúa, cuando ha intervenido、eh, Enrique Oliver. Por eso me parecía que lo mejor era despedirnos justamente con la, con la presencia de, de Enrique, que es lo que ayuda también a dar, pues eso, el realce. Aunque este es el último de los trabajos, precioso trabajo llamado Pues、eh, ya os digo, finally my hands, finalmente mis manos, pues、eh, vamos a sentir el último de los temas、eh, para despedir esta preciosa, esta preciosa actuación de Javier Navas, el anuncio de la actuación de Javier Navas con su quinteto con la presencia del, del saxofonista Enrique Oliver. Imagino que van a ser los cinco, y si no los cinco cambiarán alguno, s ya sabéis que los grupos fijo, fijo y estables no son, porque hay veces que fallan, unos ...unos están en algún sitio, otros están en otro, y entonces e s、pues, p u un contrabajista sustituye a otro, o un baterista sustituye a otro. Pero ese quinteto es un quinteto de lujo, lujosísimo, y es extraordinario, y por supuesto van a estar、eh, en el Festival Nacional de Jazz de Priego de Córdoba, segundo festival nacional, que empieza en agosto y que se acaba de presentar justo anoche.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 forma más tremenda de abrir un tema como dialogan el saxo y el vibráfono se cuentan cosas ellos se conocen muy bien aunque el tema se llame tú no me conoces nosotros s í le conocemos yo les conozco tú también tú no les conoces pero le puede s conocer en directo en el segundo festival nacional de jazz de p r i e g o de córdoba el próximo mes de agosto justo el día 3 Ha sido un placer, como siempre, compartir contigo este pedacito de madrugada aquí en nuestro Bulevar o del d Jazz en r a i en Radio Andalucía Información. Te acompaño, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche y que tengas un buen día. Y ya sabes, esta noche, si quieres, nos encontramos otra vez aquí justo alrededor de la medianoche. Muchísimas gracias, seguiremos con el festival, seguiremos con la oferta musical extraordinaria que tenemos esta noche con Moisés Sánchez y Conchano Domínguez, dos auténticos lumbreras, dos luminarias de nuestra música de jazz español. Buenas noches, muchas gracias.